Todos lo sabemos, es muy grande Puente Alto, Ir a, a ciudades muy grandes donde hay mucha aglomeración de personas. Yo les voy a decir que en Puente Alto es el lugar donde más personas hay desde Venezuela, desde Venezuela hasta el sur del hemisferio, del Latino, de, del hemisferio sur, por densidad poblacional, s e saca a través del kilómetro cuadrado. Hay mucha gente, por no voy a decir que vivo m o n t o n a d o vivimos m o n t o n a d o s Yo vivo en un departamento pequeñito. Y en mi departamento de 48, o 50 metros cuadrados vivimos 4 personas prácticamente. Pero cada uno respetando su espacio.、De、lo cual me imagino que eso debe ser el reflejo también de muchas personas, muchas, mucha gente en la comunidad. Y uno de los temas importantes que nos ha tocado afrontar o dar a conocer e l tema de las enfermedades. Las enfermedades. Oh, qué lata hablar de enfermedades. No, pero hay que hablarlo. Hay que hablarlo. Yo en lo particular tengo una diabetes que la estoy controlando lo mejor que puedo. Me he gastado l a plata del mundo. Y fíjate que siempre he sido responsable c o n esta enfermedad. Pero aún así, yo diría que me ha ido perjudicando. Tengo un, un ojito delicado, lo estoy controlando, tengo que operarme.、Eh, y trato de comer sano porque tengo hambre a cada rato. Y, y dentro de mis actividades diarias de comunicación, educación, tengo que mantenerme bien. Y uno dice, Juan Carlos, ¿cómo lo hago a mantenerme bien? ¿Por qué en otoño me siento sin gana? ¿Qué tiene que ver algo con, con el factor ambiental? Yo creo que sí. El día de hoy les traigo un amigo. Leonel Alberto Roja, s que hace mucho tiempo no estaba aquí en la radio, hablar de estas temáticas. Y lo voy a dejar grabado para que después esto se convierta en un podcast que yo pueda repetir、eh, muchas veces, así de, de interesante. Tenemos aproximadamente 35 minutos para conversar. l e ó n e l Alberto, bienvenido <ríe> a la radio Puenteal. <ríe> ¿Qué tal? Buenas tardes, queridos amigos. ¿Quieres que te grabe en internet también en Facebook no? No, no, no yo <ríe> soy de bajo perfil, no me. Tranquilo. Ahora, si quieres ir con tu política. Me gusta, me gusta dejar, dejar testimonio de lo que hacemos. Bueno, dale.、Eh, sí, quería saludar a los a u d i t o r i s y estar escuchando tu comentario. Por supuesto, el año tiene oscilaciones energéticas producto de los cambios estacionales, que eso es conocido desde que existimos en el planeta. Entonces, nos preparamos para el invierno, incluso todavía hay personas hoy en día que se preparan para el invierno, o ¿Qué sé y ¿no es cierto, Cristina? Limpian las canaletas, se preparan para. q u el e agua no se empose en la casa、eh, otras personas compran leña en el sur en el sur es muy habitual ver afuera de las casas、eh, metros y metros de, de leña que después es cortada y es guardada al interior de la casa para usarla como c o m b u s t i b l e en el invierno es lo mismo pasa para la primavera y el verano antiguamente antiguamente cuando había estilo Cuando la sociedad chilena todavía tenía estilo, las chicas en la época de la primavera ya se mandaban a hacer los vestidos para la primavera y el verano. Iban al centro, no sé si algunas señoras que están escuchando se acuerdan, a unas tiendas especializadas en géneros y compraban el insólito, el inaudito, las telas y después señoras en las casas hacían los vestidos y cada una tenía su, su look. Hoy día no, se va a la tienda a comprar ropa china y. Por mucho que parezca elegante, aunque sea el c o s t a n e r a c e n t e la c a n Santiago de Chile, la ropa es china igual. Pero bueno, hay que estar preparado. Mira, yo una de las cosas que le quería recomendar a propósito del cambio estacional es que para prepararse para el invierno, ustedes saben que yo practico la disciplina de la homeopatía. Hay unos medicamentos homeopáticos que se pueden utilizar para prepararse. Al s i n c i o a l o Para prepararse para esta época que viene de frío. Una de esas es el Influencinum. Acá en Puente Alto tenemos,、eh, al menos, ¿cómo se llama esta calle José Luis Cono? o No, no, conchito. no, No, José Luis Cono, a q u e está por el costado de la plaza. Sí, c、claro. l Ahí r o a está la farmacia NOP y al frente hay otra farmacia homeopática. También yo estuve hablando con la señora, la farmacéutica, ella es experta en homeopatía. Yo les recomiendo, si quieren hacer consultas más precisas, ya que yo no tengo mucho tiempo para atenderlos personalmente, y tampoco el propósito de este corto espacio, pueden ir ahí y preguntar por este medicamento que se llama Influencinum C200. Es una vacuna, una vacuna homeopática distinta a las otras que usted conoce. Esta es una vacuna que no le trae efectos secundarios indeseados. La pueden usar personas de la tercera edad. Diabéticos, hipertensos, embarazadas, niños, son los globulitos que se preparan con la cepa del r e s f r i o que hubo, la gripe que hubo en Europa en el invierno que pasó recién allá. Allá están entrando a la primavera y acá nosotros estamos en, ya en otoño. Ellos en primavera y nosotros en otoño. Entonces, Influencinum, esa es una vacuna homeopática. Ustedes p r e g u n t e n m e ahí a la farmacéutica.、Eh, esto se compran varios、eh, potes, son unos. Microglóbulos chiquititos que se toman de una vez siempre debajo de la lengua y se dejan se dejan, hasta que se disuelven completamente. Así funcionan los medicamentos homeopáticos, por absorción a través de la mucosa de debajo de la lengua es muy rápida. Y también la pueden pedir en gotas, aunque es más masiva la fabricación y más económica en globulitos. Pueden comprar varios, p e r o no son caras, deben estar costando del orden de los dos mil pesos. estos c l a o s y compren para toda la familia y se pueden aplicar una, una vez cada semana hasta que llegue el invierno no es caro lo pueden usar dos medicamentos más que yo les puedo recomendar que también cumplen la función de ayudar a elevar el sistema inmune son el arsénico album que además arsénico album anote arsénico album que además le ayuda con la、eh, El tema de la ansiedad le ayuda a dormir mejor y, sobre todo, le ayuda a elevar el sistema inmune. Hay más información, pero estamos hablando ahora respecto de lo que viene ahora con la llegada del cambio de temperatura. Estamos en otoño y luego viene el invierno y no queremos andar con gripe. Usted tiene varias formas de prepararse. Una de ellas es elevando su sistema inmune, el cual viene con el envase. Usted lo tiene ya. Otro medicamento se llama b r i o n i a Alba. Se escribe, anótelo como lo escucha: b r i o n i a Alba. De estos tres medicamentos, infaltable para este invierno, el Influenzinum, que es una vacuna homeopática que no se inyecta al torrente sanguíneo, no se mete a los músculos se, y no, no produce efectos、eh, secundarios indeseados, como algunas otras, porque hay personas que. Con la mejor intención se aplican esa protección, pero se enferman y contagian a la casa. Esos tres le quería recomendar yo en este minuto,、eh, ya que estamos preparándonos para el invierno. Y un tema que uno lo habla, tú lo escuchas hablar y no le da la importancia que tiene tomar conciencia que tenemos un sistema inmune que se está constantemente regenerando y está todo el día trabajando para usted. Si u s t e d está s a lo pide, ahí está. Tenemos un ejército. Mire, hay una cosa que quiero que tome en cuenta usted que me está escuchando. Aproximadamente entre 2 a 4 kilos de su peso no son suyos, son de una cantidad de bacterias que viven en vuestro cuerpo. ¿Cuánto? Entre 2 a 4 kilos, dependiendo del volumen total. Pero piensa, si tú pesas 58 kilos, tienes dos kilos que no son tuyos, son 56. Bueno, son son la... las bacterias que te van a comer el día que m u e r e tu cuerpo, ¿no? Es que, bueno, es que esas son otras. Estoy hablando、ah, de las、ya. bacterias de la flora intestinal benéfica. El 80% de las defensas inmunológicas del cuerpo se fabrican en el intestino. Por lo tanto, cuando usted tenga una colitis, por ejemplo, o una indigestión. Usted piense que está votando, junto con todo lo que vota, está votando su flora intestinal benéfica. Por lo tanto, después siempre tiene que repoblarla. Hay que tomar conciencia de eso. Esto no se explica, ¿ya? no se le enseña masivamente a la población. Nosotros tenemos organismos encargados nominalmente de la salud pública. Dentro de las políticas de salud, siempre yo he hecho m e n o s y lo he dicho. Una política educacional adecuada en los colegios, por ejemplo, charlas, porque además esto es muy entretenido. Yo he hablado con niños y niñitos acerca de que tenemos unos bichitos adentro que, cuando entra el microbio o el agente patógeno de la enfermedad o de la infección, estos bichitos saben, porque de alguna manera el cuerpo le s informa que, por ejemplo, en una herida de la mano están entrando estos agentes infecciosos. Inmediatamente a través de la sangre llegan a ese lugar nuestro ejército defensivo y se enfrentan cuerpo a cuerpo con estos agentes, los envuelven y se los comen. Y el resultado de esta pelea que se produce y de esta guerra, de esta batalla por vuestro cuerpo, es una inflamación, se irrita ahí, duele un poco arde y se forman unos desechos, por ejemplo, pus. Por otro lado, el cuerpo a p o r t a con、eh, suero, con sangre, con plaquetas para detener la hemorragia. Y cuando uno se lo cuenta hacia los niños es entretenidísimo saber que ahí está ocurriendo algo en beneficio de nuestra salud. Esa política pública de educación a la población hace falta y hoy en día más que nunca, porque estamos normalizando, nos estamos acostumbrando a cosas que no debieran ser costumbre de ver. No quiero hablar aquí de las la muertes por repentinitis, accidentes c e r e b r o v a s c u l a r infartos. Eh, hay deportistas que de pronto están jugando. Acaban de pasar la semana pasada en dos ocasiones. Un futbolista de fútbol amateur cayó muerto y otro cayó. Estaba jugando en Argentina y le dio unas convulsiones. Estas cosas no tienen que normalizarse. Hay que saber por qué está pasando esto. Y yo le encargo a usted se asegure de verificar que cada cosa que usted hace respecto de su salud. Se ha hecho con responsabilidad, con autocuidado y con pleno conocimiento de lo que está haciendo. Por supuesto, nuestros médicos están para ayudarnos, para apoyarnos en todo esto, y el médico tiene la tremenda responsabilidad también de ayudarle a usted a explicarle bien que el medicamento que va a tomar, que lo que va a aplicar para el tratamiento, tiene que ser cumplido, tal como él se lo está diciendo, no automedicarse, por ejemplo, no conseguirse medicamentos con la vecina, que es muy popular. Oiga. Vecina tiene algo por el dolor del hígado, que me duele el hígado, y la señora busca en las cajones y algunas pastillas que alguna vez le dijeron que podían servir y se las pasa y la otra persona se las toma. O antibióticos también, eso es muy malo, no es conveniente para usted. Pero volviendo al tema del sistema inmune, usted cuando tenga, por ejemplo, incluso aplicación de antibióticos, antibio, antivida, el antibiótico mata. Mata los microbios, los agentes patógenos, no mata virus. Y además mata también los agentes defensivos. Por lo tanto, porque u usted tome antibióticos siempre, y siempre r e c u e r d o s e l o a su médico que le indique probióticos. Para re, que Los probióticos son、eh, bichos benéficos que están encapsulados, que usted los tome y puede repoblar su intestino. Y además tiene que entender que en su alimentación diaria. Usted siempre debe incorporar algo para alimentar estos dos kilos, dos kilos de ejército que t i e n e u s t e d perdón, de agente de flora bacteriana intestinal, benéfica, para que se alimenten, se reproduzcan y estén allí siempre. Recuerde, el 80% de vuestras defensas del sistema inmune se generan en el intestino. ¿Qué otra cosa más, Juan Carlos? No sé si tú me has hecho una pregunta.、Dale. No, mira, acá tenemos gente que está escuchándote. Hay una señora que, que es cotorra de l u ñ a Que se llama Javiera González, está ahí en Valdivia o San José de la Mariquina, no sé cómo se l l a m a el lugar. Ah, siempre ves que. Sí, y está atentamente escuchando y te pregunta: ¿por qué usted decía en un audio anterior que estas aguas、eh, en Bidone s no era bueno comprarlas?、Ah, a propósito. ¿Podría de... explicarlo, por favor? Ya, lo vamos a repasar. Y esto es un tema que está hoy día muy... está siendo tomado en cuenta, hoy día. Se está informando. El tema del agua que, usted, que nosotros hemos consumido por millones de años, de, bueno, todos los seres vivos consumen agua, partiendo por las plantas, las plantas están en el planeta antes que todos nosotros, gracias a las plantas y a la vegetación se generó esta capa que nos protege de atmósfera y oxígeno que, que el que usan todos los seres vivos para mantenerse respirando. Entonces el agua que está presente desde millones de años como un agente estimulador de la vida, Hoy en día está siendo encapsulada, procesada industrialmente, encapsulada y se la venden a usted en un botellón. Con lo que se ha verificado lo siguiente, según las investigaciones, que esto hay ciencia de por medio. Y por último está vuestra propia observación. Han aumentado los casos de fibromialgia, de osteoporosis, entre otras cosas. También alteraciones al funcionamiento del sistema hormonal.、Eh, ¿Por qué? Por s u e r t e que. Esta agua que está contenida en estos, estas botellas plásticas, bidones también, son contaminadas porque el plástico con el tiempo reacciona con el líquido, con los golpes, etcétera, con el calor del sol y liberan sustancias tóxicas que después, cuando usted las bebe, son nanopartículas, pasan a su torrente sanguíneo y, en particular, una de, de las sustancias que se ha denunciado que es el bifenol A, el BPA. Eh, lo que hace es un es interfiere, es un disruptor endocrino, interfiere en los canales de comunicación que el cuerpo tiene en las glándulas endocrinas para liberar las hormonas al torrente sanguíneo. Estoy hablando de las hormonas, estamos hablando, por ejemplo, de hormonas t i r o i d e a s estamos hablando también de la serotonina, de las hormonas sexuales, etcétera, de la adrenalina. Esas son hormonas. Al estar presentes estas sustancias tóxicas en el cuerpo, se bloquean. Y entonces usted puede tener comportamientos raros, extraños, ¿ya? de un desequilibrio, por ejemplo, una amargura constante, un cansacio constante. Entonces, últimamente, a estas aguas que usted consume con tanta confianza, le están llamando aguas muertas, no son aguas vivas. Un agua a viva es un agua que tiene energía. Hay muchísimos、eh, temas muy entretenidos de averiguar, como por ejemplo lo que descubrió Masaru Emoto, un científico, un investigador, que logró. verificar y fotografiar la influencia del exterior en las moléculas de agua que usted ingiere. Entonces, esta agua que usted le trae en el camión y se lo va a z a n a j a r y usted la consume, es un agua que no tiene las sustancias minerales más adecuadas que siempre hemos, con las que siempre hemos contado. Por lo tanto, ¿qué es lo que se recomienda? ¿Qué es lo que estamos diciendo últimamente? Que usted de esta agua le puede poner unos granos de sal de mar. una media cuchara, depende del tamaño del botellón de la botella.、Si、es un, por ejemplo, para un vaso de 200cc, usted le pone una pizca de sal de mar, sal de mar, que otro temazo, y、eh, bicarbonato de sodio también, lo revuelve y se bebe esa agua. La sacó el botellón, la alcalinizó de esta manera y usted la ingiere. Con lo cual, usted va a se pasar hacia su cuerpo la alcalinidad necesaria vía el agua, minerales que tiene la sal de mar en el agua disuelta. Y eso usted lo mantiene equilibrado. ¿Por qué? Porque todos los días nosotros podemos, tenemos que estar tomando por lo menos, dependiendo del tamaño de la persona, unos 2 a 2 litros y medio de agua, al menos. Considerando las tacitas de té que se está tomando y, por supuesto, estos vasos de agua que yo veo en la gente joven, sobre todo mucha gente, muchas chicas, que andan con la botella en el metro, en la mía, con su botella meta l e agua, pero. Tienen que revisar que el envase plástico que están usando tenga una garantía que diga que está libre de BPA. Antiguamente esto se expendía en forma masiva. Si usted va a comprar estas botellas que vienen de cierto país que no quiero nombrar, pero que se ha hecho dueño de la economía del mundo y que nos tiene súper c o m p l i c a d o en g u a c h i p a t o con su, un, fierro, un fierro que venden más barato que nosotros,、eh, si usted. Compra esas botellas allá, desconfíe, porque allá en ese país no hay ninguna norma de certificación de calidad que pueda ser confiable. Por eso es una tremenda economía, además, porque ellos no tienen las normas de control, las políticas、eh, de trabajadores, no hay sindicatos allá, no hay una agresión del trabajo como hay acá, donde hay r e g u l a c i ó n y regulaciones, por lo tanto, el valor de la mano de obra es más caro. Bueno, esas botellas plásticas de uso masivo, ojo, cuidado con ellas. Y una pena que si la tiene que botar sigue el problema porque el plástico demora en degradarse alrededor de 400 años. Por lo tanto, usted se va a herir a este mundo y ahí va a quedar su botella. Va a haber seguido sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos, los que sean, y ahí va a estar esa botella. Y en 400 años más, nuestros descendientes van a estar por acá tropezándose en estas botellas de plástico con Coca-Cola, con aguas minerales que van a andar todavía flotando en el mar o e n s u c i á n d o l a Los paisajes. Por eso mismo hay que evitar el uso del plástico. Hay, pol hay políticas públicas que debieran estimular el uso del vidrio. Por eso yo digo, me no es que me llame la atención, yo sé que no lo van a hacer. Los ministerios de salud de los países debieran tener planes para eliminar el uso del plástico en envases y usar vidrio, porque el vidrio se puede reciclar. El plástico, si se recicla, se va debilitando cada vez más se hace más tóxico. Entonces, el agua para que usted la pueda beber con tranquilidad es agua que, incluso la que compra agua mineral, que de repente me, me sabe a duda, ciertas aguas que uno puede comprar, estas aguas minerales, o agua mineral sin gas, o agua filtrada, me, me, me, me llama la duda que, que tenga un nivel de calidad que se parezca lo más posible al agua de la vertiente, de donde bebíamos hace 25.000 años. Y manteníamos fuerza. Ustedes saben que en los seres antiguamente, los hombres, medíamos más de dos metros, dos metros aproximadamente. Vivíamos poco, sí, pero el hombre se desarrollaba más porque se alimentaba de comida normal. No había una hamburguesa en McDonald's ni filas de auto en la noche para ir a comprar hamburguesa para los niñitos、ah. a las doce de la noche. Nosotros comíamos cuando podíamos carne, comíamos tubérculos, distintas cosas, raíces, tubérculos, raíces,、eh, frutas, semillas. Y carne cuando podíamos a chapar algo. Eh, eso, eh, ¿qué otra cosa, Juan Carlos? Que s <ríe> está llegando ahí、eh, sí, eh, Belén Álvarez te manda saludos. Está muy interesante lo que tú estás planteando, me d i c e c u á l sería la diferencia desde el punto de vista natural entre las flores de Bach y lo que usted está hablando de la homeopatía? Lo que pasa es que、eh, la diferencia. ¿Cuál sería es... como el principio activo? Eh, que en ambos casos, la, el, y aquí se van a reír, física cuántica. Lo que pasa es que el principio activo de la flor, que lo descubrió de manera experimental、eh, el doctor Bach, él, él tomaba una gotita de rocío que estaba sobre el pétalo de la flor, y esa gotita de rocío, él examinando y sabiendo las propiedades de la flor, la aplicaba a sus pacientes. De esta manera se desarrolló una técnica de la cual nace entonces la metodología de las flores de Bach, en donde lo que se utiliza son la, la frecuencia, la vibración, el principio activo de flores, flores y plantas también. Después esto se masificó, en principio esto surge en Gales, allá en Inglaterra, en el Reino Unido, pero hoy en día nosotros tenemos también acá, con la vegetación chilena, la, la, Los mapuches y dentro de la medicina mapuche, también tenemos la aplicación de este principio de obtención del principio activo de las flores, lo tenemos aplicado con flores chilenas. Ese es el tema. Entonces, la diferencia con la homeopatía es que la homeopatía está e l principio activo de muchas más sustancias. La homeopatía también trabaja con、eh, plantas, o sea, se utiliza, por ejemplo, la bionía alba, que yo le hablaba hace un rato. Para elevar su sistema inmune, se obtiene de la raíz de la nuez blanca, de la planta. Pero lo que se utiliza, la forma de extraerlo es diferente. Las flores de Bach son gotitas de rocío del amanecer. Y le, le quiero mencionar aquí, a, a propósito de la ansiedad que está de moda hoy día, las enfermedades mentales, los problemas de salud mental, las angustias, las crisis de m á n i c o hay un medicamento que se puede utilizar. que se llama Rescue Remedy, es e se lo digo como está escrito, Rescue Remedy o Rescate. Yo le sugiero s que compre la que es original de Gales, viene en un envase, una cajita cartón amarilla, y esa hay dos presentaciones en cuanto a tamaño. Entonces, tenga usted siempre a mano, si tiene un, una persona con problemas de, de no sé, de. de de comportamiento de, de, de, de intranquilidad c r i si s de pánico y esas cosas siempre a mano tenga gotitas rescue y remedio c ó m o se ocupan se ponen cuatro gotitas bajo la lengua cuando la persona está con una crisis c r i si s de angustia、eh, pánico miedo tristeza depresión lo que sea pone cuatro gotitas debajo de la lengua cada dos minutos en principio y empieza a repetirse la aplicación de esta dosificación luego se aumenta cada cinco minutos se repite la frecuencia siempre cuatro gotitas luego cada diez minutos después cada quince minutos después cada media hora media d que la persona se va ya calmando se va estabilizando entonces、eh, usted puede suspenderla obviamente todo esto en conjunto con un trato adecuado con la persona que está con la crisis porque si la persona sigue en el foco del problema entonces va a seguir con la angustia, s á q u e la del problema, distráigala si está en un ambiente que no es adecuado, está en una discusión de pareja, no sé, con los hijos, usted saque la del lugar a la persona y después le aplica ese tratamiento hasta que se recule.、Funciona. Oye, vamos a h a c e r una breve pausa y estamos a regreso porque q u e g ó una pregunta relacionada con la fibromialgia y las terapias complementarias, ¿te parece? Ya. Déjame ir a saludar a Pedro está, y hasta luego. Está interesante esta conversación sobre medicina complementaria, natural. La gente me dice: Oiga, pero、eh, medicina natural, complementaria, diferencia entre la de los médicos y esta medicina, ¿cuál sería? Sergio Carrasco te manda un saludo también. Y, ¿De y dónde viene la fibromialgia, don Leonel Alberto Rojas? ¿Cómo surge y por qué da a r porque l e la gente? Aquí hay, esa es una pregunta por un especialista, yo no soy médico, yo soy terapeuta, Sí, no, hay que e x pero l l la i c a a r o g n t e e p durante mucho tiempo estuvo,、eh, era un misterio este tema en mujeres, especialmente mujeres, porque la fibromialgia、eh, se presenta de 10 personas, 9 son mujeres. Dolores generalizados, cansancio, decaimiento, no sabían a qué se debía, le hacían exámenes, radiografía, escáneres y no encontraban nada, entonces decían que era una enfermedad. Eh, mental, que la persona eh, eh, por último que lo está inventando, que era una h i s t e r i a con el tiempo, con los años, se logró、eh, eh, identificar una serie de, de puntos focales del cuerpo en donde se presentaban dolores específicos. Son 11 puntos. Entonces, cuando una mujer, una persona, un enfermo presenta、eh, 11 puntos con dolor del cuerpo, por lo menos 9 a 11. Entonces sí se, se define que esa persona tiene fibromialgia. Ahora, ¿por qué se presenta una de las razones prácticas? Recuerden que esto está en investigación. Si alguien me pide un paper, yo en este minuto no lo tengo a mano, pero, pero yo lo que le puedo decir, a propósito de lo que estábamos hablando en relación del agua, que en razón de que han aumentado los casos de fibromialgia en personas, se logró encontrar una relación entre su consumo de agua De esta agua que yo le digo embotellada, de esta agua filtrada, y la s m a n i f e s t a c i o n es no solamente de fibromialgia, sino que también de osteoporosis, cansancio, con, cansancio constante, decaimiento. Entonces,、eh, hoy día se acepta por parte de la medicina estándar que los tratamientos naturales apoyan bastante como alternativa a,、eh, a, la, a la fibromialgia. Porque se le administraba antiinflamatorios, distintos remedios y la persona no mejoraba. Y una, una forma práctica de salir del cuadro es mejorando, ¿adivina qué? La alimentación y la ingesta de líquidos. Aumentar el consumo de verduras, eliminar de la alimentación todo aquello que sea procesado industrialmente, por cuanto se logra encontrar una relación entre la contaminación a nivel de plasma intersticial Producto de toda esta ingesta de sustancias tóxicas, agreguemos a esto la persona que fuma, que incorpora otras sustancias tóxicas, el, el aire e n r a r e c i d o que también respiramos, etc. Todo eso finalmente se deposita en el cuerpo, en el plasma intersticial, y está tratando de ser expulsado, limpiado por nuestros órganos limpiadores, que son los riñones, el hígado,、eh, la respiración también, los pulmones, y aún así no se logra. Entonces, bajo ciertas condiciones, hay personas que presentan este cuadro y mejorando su alimentación, eh, la, eh, mantenerlos en el aire libre, ojalá el aire limpio, ojalá el mar. Hay personas que solamente con cambiarse a la orilla del mar ya su salud mejora notablemente. Entonces, la, la relación, yo no le puedo decir a la persona que tome o no tome <coughs> sus medicamentos que le da su médico. Pero desde el punto de vista de la experimentación y la observación práctica, le puedo decir que si la persona deja de consumir todo, lo, usted sabe lo que es tóxico, ¿verdad? ¿Para qué l u va a repetir que la s bebida s gaseosa s usted no debe tomarla? s Esos jugos de fruta que venden en, la, en los supermercados, mire, nada de lo que le vendan en el supermercado que está puesto en esos anaqueles, para usted, <coughs> si usted quiere tomar líquido, tome agua. Ojalá de vertiente, pero como es difícil encontrar, a l c a n í c e l a Verduras, ¿se han fijado que en los supermercados, los grandes centros de venta, las verduras y todas las cosas salen por la pared y en las góndolas centrales está todo lo que usted lo puede intentar: los caramelos, los dulces, los sucedáneos, etc. No hay i n t e r e s a vender, ¿no? Pero claro, si el, el, el tema es eso. Entonces, ahí donde yo insisto una vez más que las políticas de salud, de los ministerios de salud, tienen que incorporar estas maneras de educar a la población. No basta con ponerle unos, unos sellos negros. A los alimentos, para que la persona, por su propia decisión, no c informado, e r t o i sepa que lo que está comprando es tóxico, que tiene、eh, exceso de, de conservante y preservante, pero la persona lo va a comprar igual porque no tiene una relación por educación de lo que está comiendo con su enfermedad que manifiesta.、Eh, entonces, yo me encuentro, por ejemplo, que hay personas mayores que van al s u m e r c a d o y van con la, el carro con, qué sé yo, papitas de tal marca. Cositas para picar porque se van a juntar con los amigos y pican y pican y picotean, como la gente, y picotean estas cochinadas que le hacen mal. Y claro, pero me dicen, no importa, porque yo me tomo después mis medicamentos, mi, tengo mi alplazolam, que es la torbastatina, que es la metformina, que bla bla, y viven así. Es un tema, cada uno elige como quiere morir, o como quiere sufrir, como quiere vivir. Yo los sugiero que se alimenten de la manera más saludable posible, que eviten en lo posible la comida industrial. Esas hamburguesas por las que la gente hace cola, por más que le regalen un juguetito al niño, usted no lo acostumbre, porque todo eso contiene sustancias tóxicas para la salud y todo lo que nosotros comemos queda en el cuerpo. Una parte se bota como desecho, pero no todo, el resto queda, ¿y dónde queda? Flotando en el plasma intersticial, estorbando la vida de sus células y eso produce inflamaciones. Mira, otra cosa que le quería recordar a los auditores, que lo hemos conversado en oportunidad, Abandone el uso del aceite vegetal. Vaya a la cocina y tome ese aceite vegetal que tiene que le costó caro más encima. b o t e lo sabe por qué. Porque se va e s t a haciendo usted un beneficio a su salud. Porque se ha comprobado que los aceites vegetales son los principales agentes de inflamación en las personas. Entonces, incluso hay personas que reutilizan el aceite vegetal para freír y lo guardan. Yo he encontrado gente que yo presumía como educada, o instruida, y que en la cocina e n e l h o r n o mantiene un, una olla con aceite. Y yo le digo, ¿por qué tiene este aceite acá cuando me doy cuenta? No es que lo voy a usar para freír de nuevo, pero ¿cómo vas a sofreír de nuevo un algo que ya se contaminó? Es que tú no sabes que se produce A, B y C contaminantes. No tienen idea. Y por último dicen,、ah, no, pero es que me sale más barato y una vez no más. Es una vez no más. Varias veces en la vida te puede significar un tremendo cambio. Entonces, insistamos. Comida y alimentación saludable. Porque esto no es ningún invento, esto no es ningún descubrimiento de la medicina natural o, y la medicina alopática, la estándar. Todos lo sabemos. Eso lo demostró y lo probó el primer médico que hubo, Hipócrates. Él decía, y esto es una frase muy popular, que tus alimentos Sean tus medicamentos, es decir, si tú tienes un problema de salud, por la comida te puedes mejorar. Y que tus medicamentos sean tus alimentos, es decir, tienes que conocer qué es lo que estás comiendo, tienes que saber las propiedades de la lechuga, el magnesio, que no necesitas estarlo comprando como suplemento, es decir, consume suficiente lechuga, cale el cale, las crucíferas, por ejemplo, la col de Bruselas, excelente, los, los hombres tienen que comer. Mucha、eh, semilla de, por ejemplo, de calabaza, d esta e semilla de zapallo, semilla maravilla, chía, porque contienen zinc y el zinc es importante para generar la testosterona, entre otras cosas, y evitar los problemas de la próstata. En fin, mira, todo se suma. Hoy día no se habla de medicina alternativa, se habla de medicina integrativa porque se reconocen los beneficios de ambas tecnologías, de todas las que sirvan para mejorar la salud y el bienestar de los seres humanos. La medicina mapuche, la medicina indígena, los chamanes son importantes. Hay países en donde los chamanes están incorporados en los planes de salud, como por ejemplo en Perú. Un amigo mío que estaba en la selva, en Perú, le picó una una villa, no voy a decir el nombre, ¿eh? una venenosa de estas que se enrollan. Se metió en el saco a dormir y cuando él se acostó, le, le mordió y le, le puso veneno. Y él estaba en la selva, en el Mato Grosso. Y、eh, desde allí, el guía que andaba con ellos se comunicó pidiendo ayuda. Y llegó un helicóptero a buscarlo cuando ya él estaba con toda la pierna inflamada, ya tuvieron que romper el pantalón. Lo llevaron en helicóptero y adivinen quién lo trató en el hospital, un chamán, q u e le aplicó los antídotos. A pesar de todo, bueno, igual también la medicina estándar aplicó sus propios remedios. Y la historia es más larga, pero no se la, se la ahorro. Simplemente le puedo contar que esta persona perdió la vista, dejó de ver con tantos medicamentos que le aplicaron, los corticoides. Pero después la recuperó con un tratamiento basado en alimentación, con una insigne oftalmóloga argentina de apellido Trigo, la doctora Trigo, búsquela usted, a veces viene a Chile a atender. Esta señora, con una alimentación, le dio un plazo, una dieta, y él vivía, no veía, no veía producto de la excesiva cantidad de corticoides que le aplicaron para cuando le picó esa pilla. Hasta que un día <ríe> abrió los ojos, me contaba, y veía el reloj que tenía en la pared a los pies de su cama, que veía dos relojes, y empezó a, y se volvió loco, estoy viendo de nuevo. Y llamó al doctor y dijo, sí, pues le dijo, significa que te has portado bien, te has comido lo que te dije. La dieta no me la acuerdo, pero, pero esto significa que hay que trabajar integrado, todo. Todo el saber para ayudar al bienestar del enfermo, que es、eh, por un tema de amor, el médico, la enfermera, El, el, el terapeuta el chamán el brujo todos apoyan para que esta persona se mantenga en buenas condiciones pero antes de terminar、eh. recuerden b r i o n i a alba i n f l u e n c i n u m y arsenic u m a l b u m e s t e t r í o de medicamentos los pueden comprar ahí en la farmacia no y al frente no me acuerdo desgraciadamente el nombre de la farmacia me va a retar la señora en este minuto juan carlos aquí está al frente de la no p tú tampoco te la sabes、eh, no ¿No fuiste a comprar lo que te dije? No oigo. Ah, ¿viste? Fui a pagar a la cruz verde, pero no oigo.、No. Entonces, el, el asunto es que ustedes tienen que tener una disposición especial para aprender, porque el único responsable de su salud es usted. Usted tiene el apoyo, el auxilio de personas m é d i c o s las clínicas, aparatos carísimos, pero la persona que es la que manda en su salud. Es usted. Pregunte lo que está tomando, averigüe qué efecto secundario negativo le puede aplicar. Usted sabe que con、eh, esta cantidad de, de, ¿cómo se llama? Este? De,、eh, paracetamol, una cantidad indiscriminada de consumo de paracetamol, le puede producir cáncer hepático. Y ahí casi todos los medicamentos que usted compra son veneno dependiendo de la dosis. Todo puede ser un veneno, todo. Todo depende de la dosis. Juan Carlos, ¿tenemos algo más? si no?、Eh, yo sé que tienes que volver a Santiago, pero nos quedan 10 minutos más ya. Ah, ya. O bueno, l o、eh... dejo invitados para el programa de la noche: Salud y Espíritu. Estamos trabajando... La última pregunta de, de Naturopatía. Salud、eh... y Espíritu a las 21 15 hoy día. La resurrección, contada como usted nunca la ha escuchado. Selena Núñez te manda saludos, ella está en Antofagasta. Me dice, Juanca, ¿por qué me pregunta el amigo? Tema de los huesos, dolores articulares. ¿Por qué un día、eh, me siento así y otro día no? Revise su alimentación,、pu. revise su estado mental también. Ahora, por supuesto, dependiendo de la edad, no sé cuánto, si tiene alguna otra enfermedad, no sé cuánto pesa,、eh, no sabemos eso, pero vamos a hablar en forma general. Las articulaciones, ¿por qué duelen las articulaciones? En, la, en los, las articulaciones existe un tejido, los ligamentos, está、eh, un, como una especie de colchoncitos que son de que los fabricamos nosotros mismos para el roce articular ahí. Esas membranas también se inflaman, o sea, a veces se adelgazan por falta adecuada de colágeno, ¿verdad? Eh, porque nos tenemos una buena alimentación que nos permita regenerar el colágeno que vamos gastando. Entonces, esos cartílagos, incluso también el, el, el pulmón, que también está hecho de colágeno, se van adelgazando y debilitando con el tiempo. Entonces, la architis se puede producir,、eh, dependiendo en qué parte está el cuerpo, por un desgaste, por un movimiento repetitivo, por ejemplo, por sobrepeso a las rodillas, los tobillos, pueden doler las caderas.、Eh, hay un tema emocional también ahí, detrás de ese tipo de enfermedades. Las muñecas, el cuello, la espalda. Bueno, en general, yo tengo un medicamento que no es un medicamento, no está reconocido como medicamento por, la, por, la, por los ministerios de salud, pero funciona muy bien. Le voy a mencionar aquí rápidamente: se llama CDS, dióxido de cloro. Funciona súper bien y es muy barato. El resto a v e r i g u l o usted. Entonces,、eh, le van a indicar antiinflamatorios, le van a indicar distintas cosas, pero usted tiene que limpiar su cuerpo. Y aquí le voy a dar un par de datos. Si tiene papel a mano, anote lo que le voy a decir para que、eh, de qué manera le ayude a usted a limpiar su cuerpo de toxina, s de estas sustancias que se van acumulando y que finalmente le producen inflamación, aparte de eliminar el aceite vegetal. O sea, si usted tiene a r t r i t i s o dolor a r c h í t i c o amiga, no use más aceite vegetal. Solamente aceite de oliva o aceite de coco es lo que se recomienda. ¿Por qué me preguntaban? ¿Por qué? ¿Por qué qué? Los aceites. Porque son. Al, al, al usarlo, s esos aceites, por la forma en que fueron generados, contienen alta cantidad de toxinas y sustancias inflamatorias. Y por lo tanto, está comprobado, hay trabajos de investigación que se han hecho y están publicados, en donde se demuestra y se recomienda no utilizar los aceites vegetales para comer, por ningún motivo. Si lo quiero utilizar para hacer fuego, hágalo. Si lo quiero utilizar para echarle a, a los bones, de la, a, no sé, la, a las bisagras, hágalo. Pero deje de botar dinero comprando, so... por más que le digan que es de canola, que... no. Aceite de oliva, idealmente prensado, ¿ok? Porque el aceite en los procesos industriales, al calentarse, se degrada. ¿Recuerdan ustedes que hace un año allá estaba de moda las margarinas? Bueno, yo trabajé en una industria que fabricaba margarinas, watts, alimentos, unos estanques gigantescos. Llegaban los camiones con aceites vegetales de Argentina, hacían filas y se metían en los tremendos estanques. De ahí se procesaban, se mezclaban con hidrógeno mediante presión, luego se lo colocan b a colorantes, odorizantes, <risa> una serie de cosas y eso estaría la margarina.、Oh, ¿Ya? Es que no sé. Hoy día no existe margarina, muy raro que usted encuentre margarina. Es más, saludable, es más saludable la manteca de cerdo. Nuevamente vuelve a la palestra la manteca de cerdo, es más sana que la margarina si la, la quiere utilizar. Entonces el aceite vegetal es tóxico si usted tiene architis. Hay, hay un medicamento que se llama,、eh, bueno, e se t lo mencioné ya al CDS, que utiliza como antiinflamatorio, y hay un, hay un suplemento, un alimento que se llama la cúrcuma. La cúrcuma, usada en combinación con pimienta negra y aceite de oliva, es una base para que usted inicie su,、eh, la generación de su guiso todos los días. La cúrcuma tiene un agente que se llama curcumina, que es un antiinflamatorio muy potente, muy útil, que usted lo puede usar libre y tranquilamente. ¿Cómo se usa la cúrcuma? Y usted está escuchando a quien se quejó de los problemas de Hachiti. Esto tiene que ser un hábito. No es que usted va a consumir la cúrcuma hoy día y ya mañana va a estar bien. No. Tres meses le doy por lo menos de un, una repetición metódica de un cambio de hábito. Usted, por ejemplo, no sé, yo como lo hago, pongo el aceite de oliva. Sofrí so o la, la cúrcuma con pimienta negra, la revuelvo con una cuchara de palo, la pongo a la cantidad, a mí me encanta. ¿okay? Basta con ponerle una pizca, un poco de pimienta negra, pero para que se active la curcumina. Y después de eso, pone la cebollita picada, el ajo, lo que quiera poner para iniciar su cocina. Por ejemplo, cuando yo hago la. la un, ¿Qué sé yo? Un pollo, un estofado de pollo, o la quinoa, lo hago siempre así. Y si no va a cocinar algo caliente, en la ensalada usted les polvorea una cucharadita de té de, de cúrcuma, le pone. Y o, si quiere le agrega también semillas de calabaza, semillas maravillas, ensalada, de hojas verdes. Si, si no tiene para presupuesto para más, a l tomate también lo puede hacer. Entonces, la artritis y esos dolores se producen, hablando en términos biológicos solamente, por inflamación de esa zona del cuerpo que además tiene, no hay... No hay Irrigación sanguínea suficiente en las zonas de cartílagos. Entonces, por eso cuesta desinflamar esa zona, porque la sangre lleva las sustancias que ayudan a desinflamar. Entonces, hay un tema que está relacionado con las emociones también, porque se desatan estas a r t r i t i s un tema de otro programa, en la noche a veces lo conversamos, que usted tiene que estar revisando constantemente cuál es esa、eh, vivencia que usted está teniendo repetidamente que la hace. Tener que reconocer una autoridad que usted no desea, que usted no reconoce, pero sin embargo tiene que doblar su rodilla, humillarse frente a esa persona.、Ah, y va como una reverencia. Dolores reverencia, de rodilla,、yeah. inflamaciones. O por ejemplo, cuál es el camino de vida que usted no quiere, pero que nunca se h a hecho v i ó a cambiar, que le genera ese problema de cadera. Porque cuando usted cambia de dirección, lo que hace es cambiar la posición de las caderas. Si usted quiere virar hacia el lado, tiene que girar las caderas completamente. Entonces, hay. Yo no lo voy a decir que esto sea la regla para todos, pero hay personas, mujeres, por ejemplo, que han tenido que soportar toda la vida una relación de pareja que la estaba reconocidamente destruyendo, humillándola, pero nunca se atrevió a cambiar esa persona, a cambiar de vida, y finalmente termina con una inflamación de cadera constante, recurrente. Usted me va a decir, ¿y de dónde saca eso? Bueno, de la observación práctica. Cuando las personas, finalmente, en, en el trabajo terapéutico,、eh, examinan las vivencias, los choques emocionales que tuvo, Entonces, de pronto encuentra que resolviendo eso, encontrando eso, aclarando este shock, la persona mejora de las c a d e r a s mejora de la s rodilla, sin s tomar medicamentos. Ya, y para finalizar, lo que viene hoy día a la noche, hablar un poquito del programa,、eh, de qué se trata p a la gente que no está. Mira, hoy, dado que acaba de terminar la Semana Santa que se conmemora、eh, habitualmente, sobre todo en las sociedades en, en latinoamericanas y de、eh, la España, hispánica, occidente en general, p o r Que también se celebra en Italia, en Alemania.、Eh, hay, un, hay una historia que está contada completa、eh, respecto a la vida de Jesús en Nazaret y no por partes ni pedacitos como están los evangelios. Ustedes saben que los evangelios que usted lee no fueron escritos por Mateo, ni por Lucas, ni, ni por Juan. Ellos a lo más lo dictaron a discípulos y ellos, en base a los recuerdos que tenían aquellas personas, fueron plasmándolo en esos escritos que después, con el paso de los siglos, s i le han sacado cosas, le han agregado cosas, cada uno uh, uh, según su creer, ¿ya?、Eh, incluso algunos con muy malas intenciones. Una de las cosas que es más importante que se borró de los evangelios, y que usted no lo encuentra claramente, es el hecho de que nosotros somos portadores de una chispa divina. ¿Chispa divina? Chispa divina, un, del espíritu. Hay un enredo con eso, la gente、eh, confunde alma con espíritu, con mente. Eh, y otros incluso te hablan de los cuerpos etéricos, muchas cosas. Pero básicamente lo que Jesús enseñó en su momento es que todos nosotros, ¿por qué somos hijos del Padre Universal? Porque tenemos una parte de Él en nosotros. Y esa parte de Él la manda la manda el Padre Universal, Dios, a habitar en la mente del ser humano cuando alrededor de los 4 o 5 años toma su primera decisión moral. Y esa función que c u m p l i d esa chispa divina, así le llaman incluso, Eh, lo que hace es guiar la mente en la búsqueda de Dios, de la espiritualidad. Todos los seres humanos lo tienen. Algunos lo escuchan, otros no lo escuchan, pero finalmente es la opción personal de cada uno. Entonces, hoy día、eh, en el programa de la noche voy a tocar el tema de la resurrección, tal como ocurrió. ¿En qué consistió la resurrección? No es que separó el cuerpo muerto, revivió y con ese cuerpo salió. No. Es otro fenómeno que ocurrió y es lo que nos va a pasar a nosotros también, a todas las personas que ya han fallecido. y que siguen existiendo en otra dimensión, los que tuvieron la suerte de llegar a una vida de tal forma que pudieron inmediatamente seguir existiendo en otra dimensión, y o bien quedaron dormidos esperando una dispensación. Entonces, esa, esa historia de la resurrección, tal como la vive Jesús de Nazaret, y como las narran, las narran yo la voy a tocar hoy en la noche, y les aseguro que es apasionante, y les aseguro además que una vez más, las que la llevan, Son las mujeres que seguían al maestro. Fueron ellas las primeras que se metieron al sepulcro y fueron ellas las que llevaron la noticia. Y los apóstoles, sus apóstoles, estaban escondidos、eh, en, en, con miedo ¿ya? y cobardía y con vergüenza de lo que había pasado. Porque que hayan asesinado a su maestro de la forma que lo hicieron y ellos no se atrevieron a defenderlo, lo llenó de vergüenza. Pero finalmente, esto, hay un equilibrio, hay una enseñanza a raíz de todo esto que es importante y que está narrada en este m o m e n t o que iríamos a tocar, que es la resurrección. Es muy apasionante,、eh, María Magdalena c h á v e z la lleva y las otras mujeres que andaban con él. ¿Estamos? Sí, Entonces, muy bien, creo... están, sé que te están llamando,、sí. pero es importante lo que tú estás conversando ¿Tú? Y, y constantemente me h a c e la misma pregunta. Vamos a la música. La, yo sé que tienes que irte ya y, y ha sido un trabajo muy importante lo que tú estás diciendo. Mira,、eh, Joel Espinoza, no Joel Millenado, que es un compañero del chileno alemán, lo que yo estudié, me dice: Pregúntale, ¿y Pregúntale e por qué Dios, si es tan bueno, manda a un hijo a morir por gente tan pegadora Y que no vale nada c o m o el ser humano? <risa> sí, es que ese es un tema recurrente. Y otra, el otro tema recurrente bueno, ¿y por qué, si es tan bueno, creo el mal, Dios? Bueno, hay una respuesta. Primero, el tema de que mandó a su hijo a morir acá, esa es una teoría. Esa es una teoría que ha confundido por dos mil años casi a la gente, porque eso no es verdad. Nadie, de, en ninguna parte, Jesús dijo que él venía a que lo asesinaran, porque es absurdo. O sea, lo que te cuentan es que Dios, en su infinito amor, mandó a su hijo único. A que nosotros lo matáramos y con el derramamiento de su sangre inocente sobre nuestras cabezas, entonces Dios nos p e r d o n a b a los pecados. Eso es un invento basado en ¿Qué? en qué? En que en aquella época Pablo y Pedro se dieron cuenta de que la gente que a la que ellos predicaban se estremecía más cuando sabían el tema de cómo murió Jesús y que resucitó. Entonces de ahí viene, combinado con la experiencia que ellos, los judíos, tenían y los hebreos. De que ellos adoraban a un Dios, a Yahvé, que les perdonaba las cosas con un sacrificio. O sea, si tú querías estar en la gracia con Él, tenías que sacrificarle algo que para ti tuviera valor: derramar sangre, la sangre inocente de un buey,、eh, según el presupuesto, de una oveja, de una cabra, de una paloma. De hecho, cuando José y María se presentaron en las Pascuas para celebrar una de las primeras Pascuas, ellos eran pobres y l l e v a r o n unas palomas. Entonces, con esa mentalidad, los hebreos, acuérdense que Pablo, que era,、eh, él era un hebreo que tenía la ciudadanía romana y que hablaba en griego, era una mezcla de culturas. Entonces, de ahí viene esa, esa confusión que ha alejado a mucha gente de la búsqueda de la espiritualidad porque lo encuentran absurdo. Entonces, chao, se desconecta. No, esa no es verdad, es una teoría. Y es más, dentro de la Iglesia Católica es un dogma. Y usted, cuando va a una misa, o una celebración, en esa, sacer, en esa misa sacerdote convierte el vino en la sangre de Cristo y, el, y la hostia en el cuerpo de Cristo y usted se lo come. ¿Ya? Esas son tradiciones. La verdad es que Jesús murió, primero que nada, porque lo condenaron a muerte los que ejercían el poder e c l e s i a l en aquella época, el Sanedrín. Eso no lo cuentan, no lo cuentan de esta manera. Cuando vieron que Jesús estaba, tenía, tenía tanto apoyo en la población, de hecho, él no tenía solamente 12 apóstoles. Él tenía, lo acompañaba un grupo de más de 400 discípulos y además creó un cuerpo femenino, creó un cuerpo de 12 d i a c o n i s a s Una de las representantes era María Magdalena.、Eh, bueno, esto le podría estar hablando mucho tiempo yo. Entonces, eso no está contado. Entonces, s q u é pasa? Con la confusión que se armó durante dos mil años, y hay alguien que está muy interesado en que esta confusión se mantenga porque aleja a la gente de la espiritualidad, y ese alguien ese se llama Caligaste, que usted conoce como el diablo, que también tiene su historia, él se encargó de destruir un poco estas enseñanzas y se fueron perdiendo.、Porque、de esta manera, un grupo de seres que están acá junto con nosotros, los seres intermedios, pidieron ayuda y les fue autorizado que nos entregaran la información, De completa a, a los seres humanos para que t u v i e r a n un tiempo de aprendizaje y reflexión y poder salir de la oscuridad. Y esa información contenía 196 documentos que llegaron de una manera muy, muy extraña, muy única, a una comisión en la que participaron más de 450 personas que fueron、eh, cambiando. Habían médicos, investigadores, abogados, de distintas, dueñas de casa también. Y esa información fue siendo procesada. Se preguntaba, se contrapreguntaba, se tenía la respuesta y finalmente se logran construir estos 196 documentos que yo le sugiero que busque este libro, está en, la, en, en, en internet, incluso ya está narrado, y la parte más, una de las partes más hermosas es la vida de Jesús de Nazaret completa, la cuarta parte del libro, que es lo que yo estoy desarrollando en los programas a propósito de la Semana Santa porque Justamente a raíz de que está esta confusión hay que contar lo que nos dicen que fue lo que realmente pasó. Jesús dio su, dio su vida porque él tenía que vivir como un ser humano común y corriente acá. Y el Sanedrín, dado que el mensaje que él predicaba le afectaba a sus intereses económicos y de poder, lo condenaron a muerte y lo trataron de, de, de, de liquidar muchas veces. Hasta cuando él finalmente encontró que había llegado su hora y él entonces es apresado en el huerto de los olivos. Y finalmente es torturado, asesinado de una manera brutal. Si quieres tener idea más o menos de cómo fue su suplicio, vean la película, ¿cómo se llama esta de Mel Gibson? La Pasión de Cristo. La Pasión de Cristo, veanla. De hecho, la iglesia católica se oponía a que se hiciera esa película. Porque ustedes van a ver en muchas iglesias que hay un Cristo que está en una cruz vestido de una manera como veraneando, mirando para el horizonte, como que está parado en la cruz. No, a Jesús lo hicieron polvo. Es tanto que hasta Satanás, Lucifer. Y los demonios se escandalizaron de lo que era capaz el ser humano de hacer. Ni ellos, ni Lucifer, ni Satanás esperaban que lo hicieran sufrir tanto como lo hicieron sufrir. Pero ¿por qué él murió y no y, y, y dejó, que eso, no es que dejó, lo vivió tal cual? Porque él sabía que a sus apóstoles le iba a pasar lo mismo, iban a ser perseguidos. Y si él no daba el ejemplo de valentía y de, y de lo que iba a pasar después con él cuando resucita, Los apóstoles no iban a tener una referencia como la que tuvieron y por la cual muchísimos cristianos fueron asesinados, crucificados, torturados, entregados a las bestias, se los comieran vivos,、eh, porque seguían a Jesús de la Salud. Quiero agradecer tu tiempo, tu gentileza y amabilidad. Prácticamente una hora trabajando con tu d a hoy, así que muchas、ya. gracias o la p a c e n Oye, muchas、estado. gracias a los auditores por la paciencia también y bueno, nos veremos. Chao, Juan Carlos.